Cuentos de hadas españoles El burro perezoso Érase una vez un mercader que vivía en un pequeño pueblo Intercambiaba diferentes artículos en el mercado por dinero El mercader tenía un burro Ponía sacos de mercancías en el lomo del burro y los llevaba a vender al mercado El mercader cuidaba muy bien a su burro Él sabía que el burro era importante para su negocio El burro estaba limpio y sano Lo alimentaba muy bien Era joven y fuerte Podía cargar muchos sacos al lomo y caminar hasta el mercado Pero también era muy perezoso Al burro no le gustaba trabajar Solo quería sentarse, comer y dormir oh. Otra vez al mercado. El amo debería tomarse algún día libre. Me encantan las vacaciones. Quizá él no necesite descansar, pero yo sí. Pero el burro no entendía que el mercader no podía tener vacaciones. Si el mercader no iba al mercado, no ganaba dinero y no habría comida ni para él ni para el burro. Dependiendo de la demanda, el mercader solía vender cosas diferentes cada día Legumbres, grano, verduras, especias e incluso fruta Solía ir andando con su burro todos los días desde su pueblo Todos los días para llegar al mercado tenían que cruzar un río El mercader se preocupaba por el burro mientras lo cruzaban Un día, un amigo le dijo al mercader ...que había una gran demanda de sal en el mercado. Ah, oh, Gracias por el consejo, amigo mío. Debo empezar a vender sal enseguida. Pronto, el mercader consiguió 12 sacos de sal para vender. Cogió seis sacos y empezó a cargarlos en el lomo del burro. Pero se dio cuenta de que los sacos pesaban mucho. El burro no podía andar... Oh, pobre animal, debe de ser mucho peso para él Le quitaré un saco, lo haré ahora mismo No quería forzar al burro y el mercader le quitó un saco del lomo Pero incluso así, el burro no estaba preparado para caminar El mercader se preocupaba por su burro, pero también sabía que el burro era perezoso Sacó un palo y le dio un golpecito no seas perezoso ya has descansado mucho tenemos que ir al mercado ese día el mercader vendió todos los sacos de sal en el mercado Oh, mi amigo tenía razón está creciendo la demanda de sal el mercader empezó a vender sal todos los días Llenaba sacos y sacos de sal y los cargaba sobre el burro El burro tenía que llevar a veces cinco y a veces seis sacos al mercado No muy contento, el burro siempre se sentía aliviado al volver a casa Como el mercader vendía todos los sacos de sal, no tenía que volver cargado Pasó un tiempo y un día el mercader cargó seis sacos de sal y partió al mercado Cuando llegaron al río, el mercader vio que el agua estaba un poco alta Hoy caminaremos muy despacio No quiero resbalar y caer en estas aguas torrenciales Cuando habían cruzado la mitad del río de repente, el burro tropezó con una gran piedra y se sentó recibiendo un golpe seco. ¡Oh, no! ¡No! El mercader consiguió levantar al burro y le obligó a cruzar el río. El burro estaba aterrorizado y aturdido, pero entonces notó algo. ¡Vaya! ¡Los sacos siguen en mi lomo! Entonces, ¿cómo siento el lomo tan ligero? ¡Oh! ¡Este río tiene poderes mágicos! I -oh, i -oh. Pero el burro no sabía que el río no era mágico. Cuando cayó el agua, había disuelto toda la sal de los sacos. Y por eso el burro no sentía la carga sobre su lomo. Ahora no quedaba sal en los sacos. ¡Oh! ¡Todo mi esfuerzo en vano! qué vendo? Gracias a Dios que mi burro no se ha lastimado Ahora no tiene sentido ir al mercado Debería volver a casa ¿Qué? Si no llevo carga en el lomo, ¡no trabajo! Esto es pura magia Tras haber acortado su viaje El burro tuvo todo el día para él Comió y durmió toda la jornada Estaba feliz. Al día siguiente el mercader volvió a cargar seis sacos de sal en el lomo del burro y lo llevó al mercado. Oh, ayer fue genial. Hoy tengo que volver a trabajar. Un momento. Puedo evitar trabajar. Puedo disminuir la carga de mi lomo y regresar a casa como ayer. ¡El agua tiene poderes mágicos! Seguro que volverá a ayudarme Ajeno a las intenciones del burro el mercader empezó a caminar hacia el mercado Cuando llegaron al río el burro dio un paso adelante y antes de que el mercader pudiera detenerlo se sentó en el mismo lugar donde había caído ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? ¡Levántate! Pero era demasiado tarde La sal en el lomo del burro volvió a disolverse en el agua. No había carga. El burro ahora era feliz. ¡Ya está! ¡Sin carga no trabajo! ¿Qué ha pasado? ¡Un momento! ¿Se habrá sentado el burro en el río a propósito? Ah, oh, qué animal más perezoso! ¡Yo que lo cuido tanto y me lo pagas, así! Llevaré a casa Ya sé lo que tengo que hacer El burro pensó que había encontrado La manera perfecta de evitar trabajar Pero el mercader tenía un plan diferente A la mañana siguiente El mercader cargó ocho sacos En el lomo del burro Y el burro no se quejó oh, ¡Ocho sacos! ¿Pero por qué no siento la carga? Oh, ¿Qué más da? Que el amo ponga sobre mi lomo los sacos que quiera Total, no voy a ir al mercado -oh! El mercader llevó silenciosamente al burro al río ¡Oh! Aquí está mi magia Cuando cruzaba el río, el burro resbaló en el mismo lugar Y se sentó en el agua Sin embargo, hoy el mercader no levantó a su burro Cuando el burro intentó levantarse, de repente... ¡Oh, no! ¡Mi lomo! ¿Qué está pasando? ¿Por qué me pesa tanto el lomo? El mercader era un hombre inteligente. Sabía que el burro intentaría engañarlo otra vez. Por eso esta vez no había cargado sal en el lomo del burro, sino algodón. Y en cuanto el burro se sentó en el agua, el algodón absorbió el agua y pesaba mucho más. ¿Pensabas que podías engañarme? Ahora tendrás que caminar al mercado y volver a casa con todos esos sacos. ¡Oh, no! ¡Esto pesa muchísimo! ¡Mi lomo! El burro se dio cuenta de que el agua no era mágica. Llevó los ocho pesados sacos de algodón al mercado y volvió a casa Desde ese día, el burro nunca más volvió a atreverse a sentarse en el agua